Bueno, seguimos a la tarde 88.9, tenemos visita, Betiana Valvo, candidata a aconsejar en la línea, ya la definitiva, ¿no? Eh, por el Frente Unidos. Unidos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué está? tal? Buenas tardes, buenas tardes a México y a toda la audiencia. Y vino muy bien acompañada hoy por Vicky Botero. ¿Cómo estás, Vicky? Tanto muy tiempo. Bien. Sí, hace mucho que no sí. hablábamos, sí, sí, pero sí. muy bien. Buenas tardes a todos. ¿Estás acompañando a la candidata? Acompañando a la candidata. La candidata. Perfecto. Bueno, ¿cómo se reinició esta situación nuevamente? Porque salió nuevamente de la calle, 29 se desbota y... Sí, eh, más que... allá de reiniciar, continuar, porque sí, sí, sí, sinceramente no hemos no hemos dejado de, de estar trabajando todo este tiempo. Eh, si bien, bueno, hay, hay un periodo de campaña que es un poco más intensivo, uh -huh. eh, el hecho de, de recorrer en las calles, de, de visitar a vecinos, de estar en contacto con gente de la industria, con emprendedores, con gente que tiene que ver en el área de lo educativo, en el área de la discapacidad, eh, nunca se cortó, ¿sí? siempre estamos ahí eh, como, como como el lema digamos que viene de la provincia, ¿no? de, bueno. de Maxi, y Pujaro y de Gisela, de, de mantenernos cerca de la gente y estar eh, atentos a las demandas y a los requerimientos que tiene la ciudad. Perfecto. Eh, digamos que en esta situación interna que se han reunido, ustedes fueron los ganadores y a partir de allí eh, digamos un poco, queremos hacer la pregunta sin añadir situaciones particulares el hecho que el grupo digamos, que, que estaba doctora Pagani se suma a este trabajo, como estaban las cosas? sería el caso de pestalín y el segundo candidato ¿no? nosotros estamos eh, o sea venimos trabajando bajo el criterio que tuvimos siempre mm. sí unidos somos un equipo que está trabajando y le pone todo eh, con personas del movimiento ciudadano con el radicalismo eh, tenemos un, ponemos en valor lo que es el trabajo en equipo eso es lo que nos sostiene y bueno no, así nos definimos estamos unidos eh, llevando adelante digamos esta campaña Y bueno, apostando lo mejor, escuchando, como se lo vuelvo a mencionar, a cada vecino, a cada ciudadano. Eh, y, y entendemos qué es eso, que, que estar cerca, que caminar el territorio. Y cuando nosotros decimos caminar el territorio es algo real, ¿sí? es uh -huh. aproximarnos a cada hogar. Una de las cosas que, que más nos movilizan es que las personas se acercan sí eh, y nos piden charlar con nosotros. Eso es, realmente es muy gratificante porque en el diálogo, en el intercambio, ¿sí? uno construye, construye con el otro. Quiero decir, quizás una posible respuesta, quizás una, una, una solución que le podamos dar, quizás no, pero el solo hecho de estar, a nosotros nos dan un montón de indicadores que el día de mañana lo podemos poner sobre las mesas en lo que respecta a la legislación. No. ¿no? Esta, esta función no es cierto que tiene el concejal de, de, de ser la voz del pueblo y tratar de, de materializarla después en, en ordenanza o en algún que otro proyecto entonces me parece que es lo, lo más gratificante que tiene el concejal no A veces si para la oposición, el candidato opositorio es fácil salir a la calle hoy y decir y recibir las la, la protestas de la gente con las calles de esto, que esto, de ¿no? la situación que se vive en la ciudad en el caso de ustedes que van en el frente que están totalmente al intendente, digamos el reclamo también son iguales y a veces no es tan fácil digamos, no es que no sea fácil, eh, también es un trabajo coordinado con el ejecutivo, ¿no? Sí, totalmente. Eh, me parece que una de las cosas que nos caracteriza, ¿no es cierto? Como equipo, esto acá de, de hacer una autocrítica o una de evaluación de, de la gestión. ¿Y qué implica esto? Rever las cuestiones que hay que modificar eh Y, y ser conscientes que tenemos que trabajar para cambiarlos y, y no cometer errores que se cometieron. Por eso nos mantenemos unidos y por eso vamos a seguir eh, apostando a que el cambio es posible. Y, y bueno, de esta mirada, como yo una vez le había comentado, una mirada totalmente interdisciplinaria. Nosotros cuando abordamos cualquier tipo de problema eh, tenemos el apoyo fundamental de la provincia. Hay equipos de trabajo en todos los ministerios que, que al tener digamos ese, esa relación directa eh, podemos buscar soluciones directas podemos acercar a la, a la ciudad millones de propuestas que vienen de la provincia eh, que bueno que, que tratan de darle alguna respuesta que puede ser pertinente oportuna o quizás no pero siempre tratar de dar una respuesta claro. me parece que desde esa de esa postura honesta eh, eh, de la cual nosotros nos no, no sostenemos y Y estamos pensando en, en ver a, a Galvez con futuro, como yo se lo había comentado una vez, ¿no? Esos ejes que, que nos sostienen. Ponerlo en movimiento desde todos los factores, desde la industria, desde el comercio, desde lo educativo, que hay que hacer muchísimo. Claro, justamente es un rubro que, que vos lo manejás, sí. el sí. tema educación. Bueno, no puedo decir que lo manejo, pero Toma, por ahí yo, tengo algo de conocimiento. Yo soy parte de la educación. Yo soy sí, Hay que implicarse sí. muchísimo porque la educación... Eh, parece una, una frase hecha uno dice es la base de, de todo muy difícil ¿no? Muy difíciles hay muchas problemáticas sociales la en la escuela se refleja o sea, la escuela es un emergente de lo que está pasando afuera ah. y el docente tiene que estar capacitado preparado y no tenemos que dejar al docente solo como así también tratar de contribuir en que la infraestructura ¿sí? de, de, de la escuela si ¿sí? lo que tiene que ver lo edilicio también esté en condiciones para que los chicos puedan concurrir. Claro. Entonces, estas políticas educativas que vienen de la provincia hoy en día, en todo tipo de, de, de ayuda que se le están otorgando a través de los fondos, a través de los diferentes programas, eh, es fundamental, Américo, sostenerlo y, y, y para pensar en esta educación, digamos, de calidad, ¿no? Porque cuando uno habla de, de la calidad, se ponen en juego, digamos, cuál es la etipo tipología, digamos, de la palabra, de dónde viene, pero sí... Pensar que lograr una calidad educativa implica sobre todo la preparación del docente, que el docente no esté solo, acompañar la gestión de cada institución educativa y sobre todo responder y, y, y bueno, eh, también demandar políticas educativas que, que respondan a eso. Y en eso está la provincia y, y nosotros somos conscientes que se hace de a poco, que no es de un día para el otro, pero... Vamos, vamos caminando para, para ir mejorando digamos en lo que es en el ámbito educativo en el ámbito de la salud también se vieron un montón de mejoras lo, usted lo puede apreciar también lo que es en el SAMCO eh, todo, todo, todo lo que se está trabajando se trata digamos de todas las aristas de una sociedad a tratar de cubrirla, como digo no es de un día para el otro llevamos un año y medio de gestión en la provincia eh, y me parece que las oportunidades para mejorar de aquí en adelante están, pero implica un trabajo y un compromiso de todos nosotros y bueno, en eso estamos, asumir ese compromiso para justamente fomentar lo que implica eh, una legislación responsable eh, La salud es un tema en Galvez bastante preocupante, el, digamos lo que significa el centro el mayor movimiento es el hospital y afrontó la pandemia, afrontaba estos momentos, los cuales tenemos dos sanatorios, los cuales son clínicas privadas, nada más. No tenemos una terapia, no tenemos lo que significa nacimientos, eh, todas esas situaciones, siempre lo digo, ¿no? Todos hijos círculos que hacen encabezos son santafesinos. Uh -huh. Y bueno, es un tema que obviamente los concejales creo que tienen una gran parte, no, no, más allá que elegir y controlar nada más, pueden hacerse el trabajo, ¿no? a veces no pueden ejecutar, no pueden un... pero sí. creo que pueden acompañar con proyectos propios y a partir de allí digamos un poco generar una situación que se da, que a veces se sufre carne propia ¿no? Tuvimos ahora la visita muy, de mucha. la Ministra de Salud eh, hace un poquito de tiempo, ahora cuestiones de un, unos, unas semanas atrás que vino el ZAMCO, eh, también reconoció el trabajo que este, se está haciendo en esta nueva gestión del sanco ZAMCO. Eh, la, las eh, mujeres de, de beneficencia ¿sí? Dama de las, damas, las damas, digo las mujeres yo las damas de beneficencia como están trabajando y, y toda la proyección que se tiene eh, para trabajar para terminar también todo lo que es el edificio de atención, digamos de la discapacidad, de rehabilitación eh, la implementación de este tablero que fue tan importante eh, pensar en esta guardia nueva que se va a pensar eh, en, en la edificación en tratar en cada lugar de, de hacerlo funcionar a lo que es el sanco Y sobre todas las cosas en la gestión propia de lo que implica eh, el sistema de salud, cómo se fue normalizando, eh, a lo que en, en el cual hubo muchas irregularidades. Así que también desde la provincia eh, el apoyo es total y acá se está trabajando muy bien y de manera muy comprometida. Perfecto. Eh, hay un equipo de trabajo, recordando a la gente que compone la lista? Eh, bueno, estaría eh, yo, eh, eh, Santiago Pestarini y, eh, y Jeremia Fantino, que es mi compañero, no. mi compañera de campaña y sí, bueno sí, actual sí. concejal sí, sí. de Unidos. Perfecto. Vicky, eh, una preguntita de sí. ¿Por qué Bestiana tiene que concejal? Bestiana tiene que ser concejal porque viene a traer esto en, en lo que nosotros creemos, que es nuestro espacio unidos, que representa el trabajo, el compromiso, la cercanía con la gente. Esto escucha, y esto que te mencionaba ella hace un rato, que es, bueno, esto está mal, lo tenemos que cambiar, lo tenemos que mejorar. Pero no vamos a, a mejorarlo sin no escuchar a la gente previamente. Nosotros creemos que hay cosas que hay que cambiar pero nos damos el debate con los vecinos. Para nosotros eso es, una, eh, eso es muy importante y además creo que es una diferencia fundamental. Nosotros nos sentamos con cada sector de la sociedad a escucharlos. Bueno, creemos que hay que presentar esta ordenanza, hay que presentar esta minuta. Vamos con el vecino, vamos con el sector impli implicado y no, lo debatimos, lo charlamos y hacemos la mejor ordenanza entre todos tienes la tiene que ser la concejal de Galvez porque escucha al vecino, está cerca se compromete, es una persona muy inteligente que sabe, que entiende de lo que habla digo, hay muchos temas en los que uno tiene que conocer ciertas Ay. ciertos temas porque, y no puede hablar por hablar entonces creo que es una persona que está comprometida con la sociedad que lo viene demostrando que junto a Jeremías, que es concejal vienen haciendo un trabajo de recorrer, de escuchar de tener en cuenta eh, qué le falta a nuestra a nuestra, a nuestra nuestra ciudad, qué podemos mejorar, qué podemos aportar. Y además tiene eh, algo muy fundamental, ¿no? Y hoy que es el apoyo de la, de la provincia, hoy con un gobierno provincial que está dejando todo en la cancha, en todas las localidades de la provincia. Y en Gales eso se ve, el acompañamiento que hoy tenemos de, de nuestra vicegobernadora Gisela Scaglia y de nuestro gobernador Maxi Pujaro. Y creo que es la persona indicada para integrar el Consejo de Galvez porque le va a dar esto, ¿no? Esto de, de escucha, de estar cerca, de compromiso y realmente de mucho trabajo. Porque es una persona que está, lo demuestra hoy la directora de, del Instituto ¿no? de, de, del Calvario, del Terciario del Calvario. Y digo, ese compromiso que hoy tiene en la educación también lo te, va a tener en la sociedad. Y nosotros confiamos mucho en ella porque lo ha demostrado todo este tiempo. Perfecto. Y con la gente que ha charlado también lo, lo ha puesto en, en valor, ¿no? Claro. No, no. Eh, Betiana, fundamentalmente en lo que hace a la realidad local y funda, es muy cuestionable el Consejo por falta de actividad, por situaciones particulares, una nueva tónica Consejo, fundamentalmente en lo que hace, tomamos el ejemplo y el comentamos que coronda determinado por una ordenanza para que los concejales como el horario. Eh, cuatro horas por la mañana. Fue aprobada, más allá que uno pataliano, pero fue probada. No sé si sirve estar 4:00 de las mañana, pero que hay que producir esas cuatro horas, ¿no? es fundamental. Vos fuiste consejal y eh entonces un poco la gente a veces a veces, digamos, pierde vista quién es el concejal, eh muchas concejales tienen su propia actividad, a veces dejan de dar consejo, no es de hora. Esto eh. uh -huh. es digo esto lo menos que vivimos uh -huh. en Gálvez. Eh, digamos que es un poco lo que a veces nos, nos marcamos nosotros como ciudadano y también otro tema que eh, usted dice, la participación de la gente el horario del consejo, sabemos que la estructura que tiene el consejo en este momento no puede llevar a recibir mucha gente, todas esas cosas algún día se va a llegar al salón pero veo la vieja época de la cual los concejales, digamos, sesionaban por la tardita ah, noche claro, entonces, con abiertas eh, entonces la gente podía ir al Exacto. consejo sí, sí. Eh, algo de, de, que quiero rescatar en lo, de lo que usted dice, hay un montón de cuestiones que se pueden reivindicar, ¿sí? que, que las podemos poner sobre la mesa. Lo que falta también, eh, y eso que siempre lo debatimos en nuestro equipo, es que eh, eh, sea un consejo donde el diálogo sea el, el, la metodología de trabajo. Claro. ¿sí? Eh, todos podemos tener pareceres diferentes, opiniones, hasta ideologías no Esa es la, la riqueza digamos, de, de un gobierno democrático pero desde el respeto y desde el diálogo eh, se puede construir mucho, ¿no? entonces cuando, que pienso que este es el gran desafío que tengo ¿no? y que espero que sea así que sea una mesa donde el debate sea un, de, un debate desde el respeto, donde nos podamos escuchar y donde podamos construir en pos del bien común ¿Sí? Dejar de lado los intereses individuales, de dejar de lado un montón de, de cuestiones y poner en, en, en prioridad a nuestra ciudad, a nuestra ciudad. Y vuelvo a repetir lo mismo, pensar nuestros niños, en nuestros jóvenes, en el adulto mayor, que también tenemos que pensar mucho eh, en, en, en el abuelo, en la abuela, ¿sí? y también al que la vive todos los días trabajando, que se tiene que levantar temprano, que se tiene que ganar el pan, que tiene que llegar a pagar los impuestos. Ahí tenemos que centralizar, digamos, nuestras intencionalidades, digamos, políticas o lo que pretendemos llegar a ser. Entonces, lo que yo más anhelo es un, un consejo que, que escuche, que sea abierto, sí, sí, de puertas eso abiertas. Eso debe haber interno también. Exacto, por eso digo que hay que reivindicar bueno, algunas cosas, bien. ¿sí? Y cambiar. Perfecto. Quiero agradecerle. La semana que viene la espero de vuelta. Bueno, muchísimas a, gracias, Américo, va, por no, el espacio. Nos va contando cómo va avanzando. Seguro, en el... lo que podamos responder. Sí, sí, sí. sí si eso. no, eh, bueno, saber que, que estamos. Nosotros, eh, si por ahí alguien eh, se quiere contactar con nosotros, tenemos todas las redes a disposición. Sí, la... sí bueno. Eh... A ver, la, la, la chica de prensa. chica de prensa. <risa> la yo. La yo. Eh, y si no, también estamos en la oficina, Mitre 522. Perfecto. Uh -huh. sí que se acerquen ahí y cualquier inquietud como vuelvo a repetir, en lo que podamos guiar y ayudar, estamos y en lo que no, nos comprometemos a averiguar y si no podemos, le vamos a decir que no o sea, cuando no se pueden hacer las cosas no se van a hacer Perfecto, gracias nuevamente, lo mejor para ustedes y bueno, hasta aquí al 22 lo mejor Bueno, muchísimas gracias Gracias Américo gracias. José Aguantea Musical